Americano Tenemos un nuevo programa de Patria Soñada Vocera de Hijos Avise Paraguay eh, Hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado Por radio web laretaguardia.com.ar La Retaguardia es un colectivo de comunicación comunitaria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 para leerles el manifiesto de la estructura que eh, hemos tomado primeramente quiero hacer una recreación nosotros hemos recibido una propuesta del gobierno hemos analizado de la serie del caso y a esta altura tenemos una postura sé que los delegados ustedes van a analizar con sus bases y nosotros como cabeza, como conducción, como responsable en este momento de la conducción de Luis Intrande queremos darle nuestra postura para que ustedes analicen y tengan en cuenta. este es un momento histórico en la defensa de, la, de los compañeros entonces nosotros, cada paso que vemos, tenemos que darnos con inteligencia, con cordura y por eso nos hemos tomado del tiempo para poder decidir porque también le vamos a presentar este un plan de lucha de qué manera asancarar esto por eso les voy a leer el manifiesto de postura de parte de la conducción de su trance para todos los compañeros y todas las compañeras compañeras compañeros ante la propuesta presentada por el gobierno el lunes 16 de febrero de 2026 manifestó en la mesa de diálogo que la misma sería analizada en profundidad y posteriormente sometida a consideración de las bases a través de los delegados a fin de emitir una respuesta institucional respaldada con una resolución del Consejo de Delegados en ese marco se convocará el Consejo para el lunes 23 de febrero de 2026 la propuesta del gobierno no corrige la grosera violación de la ley 966 y pretende obligar a la ANE a vender bloques de potencia y energía en volúmenes excesivos por debajo del costo reales para que ese perjudicio el gobierno plantea una compensación con fondo de detención nacional lo que implica reconocer tácticamente que la tarifa impuesta por los decretos 5306 y carece de sustento técnico y responde a una decisión política que perjudica gravemente a la base. En virtud lo expuesto y tras un análisis serio y responsable, esta conclusión ha resuelto rechazar la propuesta del Gobierno y elevar al Consejo de Ilegados una contrapropuesta basada en el respeto irrestrito de la Ley 966, y a la ANDA como institución, manteniendo nuestra posición firme de exigir la derogación de ambos depredos. Como sindicato serio e histórico, creemos indispensable presentar una contrapropuesta oficial que refleje con claridad nuestra cultura. El gobierno podrá aceptarla o no, pero se trata de la constancia documental de que no ha claudicado en la defensa de la institución más importante de la República del Paraguay, la ANDA. Compañeras, compañeros, delegados, esta es nuestra recomendación para ustedes, nosotros el lunes debemos analizar la propuesta claro, que está, que va a estar basado en nuestro principio, de nuestro principio de nuestra postura, entonces vamos a publicar ahora esto y también vamos a compartir la propuesta del gobierno que vino, vino en una hojita, este papel de la entrega a la falta de seriedad nos tiene una firma y de esa manera también vamos a compartir con ustedes para que lean nosotros ya hemos analizado de punta a punta y hemos hecho análisis varias veces y por eso es que hemos eh, llegado a este momento para poder concluir hemos analizado también esta postura que va a significar para ese tránsito es importante que nosotros miremos también qué va a pasar a partir de ahora y nosotros estamos dispuestos a asumir esta situación y de confrontar con el gobierno de hacer necesario. Esperemos que llegue la cordura al gobierno nacional y pueda derogar y respetar la institución en, en la cual nosotros estamos y vamos a defender hasta el final. Muchas gracias compañeros, mucha fuerza, les esperamos el lunes. Enseguida se va a sacar la convocatoria y lunes acá a debatir de qué manera vamos a llevar todo, junto. Ya, todo junto, todo, una sola voz. ¡Viva Bueno. Este hoy un día muy especial para los jubilados y jubiladas. Estuvimos como siempre en la Plaza Congreso, saliendo del Cine Gumón. Pero hoy sí realmente se podía decir, se puede decir que había más yuta que gente en la calle. Impresionante la cantidad de gente movilizada y que estaba al cohete porque no nosotros, hoy había más gente, había más gente de lo habitual, pero como ellos estaban del otro lado de la valla y estaban cortando todas las calles entonces este no había no había ambiente ni ellos tampoco metieron su gente ahí a jorobar la paciencia porque dos días de dos miércoles de provocaciones no creo que está bastante claro que si hoy hay una provocación mañana va se va a multiplicar la gente igualmente aunque es un avance es poco para la CGT que parece salió en un largo sueño aunque podríamos decir que no no todos los gremios están por hacer un paro y menos movilización pero los que los gremios que tienen dignidad y sus dirigentes también estamos siempre en la calle el tema es que tenemos que empezar a hacer una autocrítica a de lo que vota la gente, de cómo se portan nuestros compañeros y dónde está la caída, porque no es lo mismo el gremio que teníamos al que tenemos, pese a que tiene una posición de combate pero hoy está más peleado, mucho más peleado que antes. Bueno, hemos caminado, hemos dado vueltas, nos quedamos con ganas de dar otra vueltas, pese al calor bochornoso, pero es una cosa importante. Y podemos decir que el ambiente en la calle es un poco de esperanza sobre qué va a pasar mañana. Así que aquellos que mañana se puedan movilizar, que se movilicen. Porque después llorar, decir... ¿Qué hacen las centrales obreras si usted no se mueve por su derecho? Las centrales poco pueden hacer. Llamar a un paro que no que no para nadie es peor que, que no llamarlo. Así que vamos a, a poner todo en el asador mañana porque tenemos muchas cosas en contra demasiadas cosas en contra y vemos que no son solo los jubilados los que no llegan a fin de mes las terribles este cuadñas que nos están pegando en los impuestos en los precios lo único queual no, no aumenta es el salario a relación de lo que van los precios y el costo de vida que está más que dibujado porque uno va al, al almacén, al supermercado, a la feria y la cosa es otra, es diferente ahí se siente, en el bolsillo se siente cómo van las cosas todo lo demás es verso e guitarra. Es mentira. Y hay algo que a nivel latinoamericano está caminando. Hemos visto que han salido varias este varias eh, columnas de, de, de barcos para Palestina, algunos llegaron, la mayoría no, pero una vez no, no llegaron, la otra sí llegaron y así estamos. Pero en Palestina... Palestina depende mucho de lo que pase a nivel internacional. Y hay algo que demuestra hasta qué punto el imperio se viene tambaleando y fuerte. Y una de las cosas que se nota muy profundamente es que ya no reconocen la validez de de las mismas organizaciones internacionales que ellos este, no impulsaron la mayoría, pero sí después las coparon. De alguna manera fueron copando. Y hoy las Naciones Unidas, dicho por Narco Rubio, el, la voz cantante del del gobierno de Trump que ha dicho claramente que las Naciones Unidas no ha cumplido ningún papel en ningún conflicto y has, hagamos la salvedad que están en Estados Unidos y cuando ellos no quieren les molesta no le dan entrada a nadie lo han hecho en innumerables momentos donde los líderes no han podido entrar por H por B, y los embajadores hasta ahí. Entonces, lógicamente, eso nos, nos llama la atención y nos debe llamar la atención porque la ofensiva, del sionismo internacional, del fascismo criollo o de los fascismos criollos que son dependientes del sionismo internacional porque todas las élites y acá en la Argentina la élite que manejaba las cosas hace 15 años no es la misma que hasta ahora a partir de Macri no es lo mismo ha cambiado, ellos han avanzado sobre las estructuras, sobre las grandes empresas y es otra clase de gente la que marca la orientación. Y si no, veamos quiénes son los que le marcan la orientación a Miley. Porque él es el, el que hace el que firma el que pone la cara eso me hace acordar a la última este último penúltima junta que hubo con la con la, este, el golpe de honganía la revolución argentina que que ellos le llaman revolución a cualquier cosa que había tres comandantes y un cuadrado que ponía la cara que era el que vino de Estados Unidos Leviston que estaba era borracho perdido así que hasta las 10, 11 de la mañana andaba y después, olvídate después eran los tres comandantes los que manejaban la pelota y el embajador norteamericano. Entonces, ahora, en Estados Unidos, y en la Argentina también, se dan estas particularidades. Por eso es que la policía está permanentemente en la calle, pero hoy estaban al cohete, es un gasto del Estado impresionante, mientras dejan caer un montón de recursos y de soluciones. No dan soluciones, va todo a la represión. Entonces le decía que en Estados Unidos es gravísima la situación económica, económica, social, política, sindical. Se les cae todo, todo juntos se les cae. Y es importante eh, ver y escucharlos porque meten la pata en su afán de, de quedar bien, de tomar decisiones, el centro de la pantalla ellos hablan de la lucha contra las drogas todo relacionado con las drogas en, del país porque Estados Unidos es el país donde más se consume droga en todo el mundo de todo el mundo no hay parangón con relación a los demás países. Porque hay algunos países que, al que reparte droga, lo ponen contra la pared. Y eso... Eh, ha logrado que se reduzca al, al mínimo... Eh, la difusión de la droga, porque al que lo agarran fue. Pero no tenemos que ir tanto en la historia, pero vamos a ir a la historia porque este hubo un miembro de la Gestapo que ayudado por distintos sectores de la socialdemocracia, democracia cristiana, iglesia, este la CIA y todo lo demás, llevaron a, a que esta gente, pongámosle gente, viniera con todas las condiciones para generar tráfico de drogas desde Argentina y desde Paraguay. Y es importante porque a partir de Strosner que no vino caído el, del, del cielo, sino que fue haciendo su camino, empezando por Boquerón donde se recibió de cobarde, mientras otros recibían este medallas con decoraciones de distinto tipo o menciones, él era repudiado por cobarde, porque salió corriendo de su batería, la dejó ahí tirada. Menos mal que el, su oficiales y soldados pusieron el pecho y sus conocimientos y resolvieron el problema. Y es su batería era muy importante porque tenía un arma un mortero pesado que hizo mucha diferencia este para la posterior el posterior triunfo. Así que ahí a manos de los bolivianos la cosa iba a estar un poquito pesada. Y después, junto a, la, a sus compinches, el general Greno, ano Greno y el general Johansen ese trío Stroner, Johansen y Greno pergueñaron la traición negociando a espaldas del movimiento del gobierno revolucionario al que ellos este adhirieron para entrampar y liquidar a las mejores tropas del gobierno revolucionario. Con lo cual ganó este Ignacio Morínigo de vuelta y bueno, ahí se desató peor la cosa. Y por supuesto hubo una salida de gente terrible Y después, en el tiempo, fue preparando el camino con la ayuda del general Perón, que también ayudó muchísimo a Eugenio Morínigo, reteniendo a la escuadra de guerra paraguaya aquí, no entregándole este, partes que ya estaban compradas por el gobierno y que tenían que ser llevadas a Asunción pero que los liberó apenas supo que la situación ya estaba controlada en Asunción prácticamente por Morínigo. Y después el general Perón le puso su organiza sus este, ingenieros militares y seguridad militar y lo ayudó Stroessner a organizar el golpe el 54. Lo que nunca pude entender muy bien, y creo que no soy el único, como es que este la Argentina le entregó al Brasil, en bandeja, el control del Paraguay, porque los colorados, son los que representan los intereses del Brasil en el Paraguay mientras que los liberales los azules representan los intereses de la Argentina en el Paraguay pero esto no ha quedado solucionado nunca y bueno a partir de Stroessner empezó a diagramarse y a armarse un buen equipo donde el general Lino Oviedo fue el responsable durante prácticamente todo el gobierno de Stroessner de garantizar que la droga que se entregaba en Nueva Asunción en Bolivia Paraguay allá en el Chaco llegara a en muy buenas condiciones, absolutamente, a Pedrojón Caballero, punta pora O sea, era entregada en Brasil. Entonces, acá hay un elemento de la Gestapo, el famoso Ricord, que sería interesante que podamos ver escuchar una pequeña reseña sobre el record. Lucian Darguel es el nombre verdadero de un hombre que marcaría un antes y un después en la historia del narcotráfico en Paraguay. Fue un antiguo miembro de la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, durante la ocupación de los hombres de Hitler en Francia, pero a la par llevaba una larga vida delictiva. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Darguel, oriundo de Marsella, Francia, huyó hacia Sudamérica recalando en varios países hasta instalarse en Buenos Aires, Argentina. Lo hizo con otra identidad para ocultar su pasado. Se hacía llamar August Ricord. A final, de los años 60, tuvo contacto con paraguayos residentes en ese país y se enteró de que aquí se utilizaba una ruta para el contrabando de café, whisky y otros productos de los Estados Unidos que tenía como referentes a militares poderosos. Ricord hizo su arribo a Paraguay cuando supo que esa misma ruta se podría utilizar para enviar al poderoso país del norte heroína que venía desde Europa. Paraguay por esos tiempos estuvo en la mira mundial ya que la fama del mafioso europeo que trabajaba ante la mirada cómplice del gobierno de Alfredo Trostner, inspiró a los cineastas que crearon la película Contacto con Francia, dando a conocer a Paraguay como un país narco. El francés fue un paraguayo más durante la dictadura. Hizo construir un hotel en Itán Ramada llamado París-Niza, donde montó una oficina central que controlaba el tráfico de drogas. En el país de la paz y el progreso, el negocio andaba de las mil maravillas, pero no tardarían en llegar los problemas. En 1970, un avión fue detenido en el aeropuerto de Miami. Llevaba 50 kilos de heroína. Las autoridades norteamericanas pidieron la extradición de récord mientras en Paraguay seguía gozando con protección el diario Washington post en el año 1972 publicó un artículo donde denunciaba que el gobierno de Stroessner era cómplice del esquema manejado por el francés y citaban nombres propios como el general Andrés Rodríguez el general patricio Colmán sabino Augusto Montanaro Francisco alcibiades brites borges pastor coronel y otros hombres fuertes del gobierno el artículo escrito por el periodista Jack Andersonon también fue publicado traducido al español por la revista Selecciones, cuya edición fue censurada en nuestro país. A pesar del escándalo, se siguió protegiendo al francés hasta que vino una orden directa del entonces presidente norteamericano Richard Nixon, que envió un alto funcionario del gobierno para ejercer presión sobre el presidente Stroessner, a lo cual Ricor finalmente es extraditado. En los años 80 ya había crecido la cantidad de capos que utilizaban la ruta del contrabando para el narcotráfico, y comenzaba a sonar fuerte el nombre de Fat Yamil vinculado comercio ilegal de café entre Brasil y Paraguay, más tarde conocido como el rey de la frontera. Además de Yamil eran llamados capos narcos Joaquizinho Adamota, Adilson Rosati Joao Morel y según había explicado al diario Última Hora, un ex juez Adalberto Fox, uno de los pocos que se atrevió a procesarlos. Todos ellos mantenían estrechas relaciones con las autoridades. Incluso, Fat Yamil era compadre del general Andrés Rodríguez quien fue padrino de uno de sus hijos. Por esos años, el tráfico de marihuana y de cocaína se hacía costar entre los 1.290 kilómetros que componen la frontera entre Brasil y Paraguay. El observatorio óleos no ruralistas del país vecino señala que muchos de estos nombres mencionados se ampararon en el agronegocio para el tráfico de sustancias ilegales ya que se hicieron propietarios de grandes extensiones de tierra en los departamentos de Amambay y Concepción donde construyen pistas clandestinas y utilizan la agroganadería como fachada. Entre 1970 y 1985 más de 400 mil brasileños se establecieron en Paraguay luego de que el dictador derogara la ley que impedía la venta de tierras a extranjeros en la zona de la frontera, según destaca el mismo observatorio. El periodista Santiago Leizamón denunciaba a través de la radio y otros medios de comunicación la expansión del negocio del narcotráfico y presagiaba una guerra de sus referentes para obtener el control, sobre todo en la frontera. Un 26 de abril de 1991 en el que se recuerda el día del periodista en Paraguay, fue asesinado de varios disparos por sicarios. Hasta hoy, su muerte permanece impune como una de las pruebas de la complicidad de las autoridades para el crecimiento de este mal que causa estragos en el país. Amba de mi esperanza amanecida como querer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma que a veces muere sin florecer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 cucha te mi padecer estrella deja que cante deja que quiera como yo sé estrella me deja que cante deja que a Bueno, y siguiendo con, con el tema de de las negaciones que hacen ahora, tienen su, sus razones de ser, porque Mecorot, que es una empresa estatal israelí, no es privada, no caigamos en el juego, porque... Cuando vino Menem y privatizó todo, privatizó con empresas estatales. Telecom, francesa, estatal. Telefónica, estatal. La del agua, estatal. este La del gas, estatal. Todo estatal. Entonces, nosotros entregamos Iberia, que compró entre comillas este Aerolíneas Argentina estatal, pero estaba en bancarrota. Se hicieron de nuestros aviones, de los aviones de Aerolínea Argentina y después la entregaron con los aviones de ellos que estaban hechos bola. Pero lo que está este que tenemos que tener muy en cuenta, muy en cuenta, porque ellos vienen por el agua y no es la primera vez que vienen por el agua. Pero ahora 12 provincias le han dado lugar a Mecorot, que no es broma, es empresa estatal y es la empresa que es una de las arietes contra los palestinos, le roban en la Alta Galilea, le roban el agua a los palestinos porque esa es zona Palestina y la gestionan ellos y no le dan agua a los palestinos de Gaza. Porque en Gaza, ustedes ya saben o han leído o ya se ha difundido tanto que Estados Trump este y los los sionistas y mucho europeo han tomado como, como punto de partida sacar a los palestinos de Gaza. ¿Por qué? Hay dos cosas. Por un lado, tienen un lindo litoral y quieren hacer un resort internacional para grandes este especuladores mundiales. Y por el otro lado están las grandes yacimientos de petróleo y gas que están enfrente de las costas de Gaza, directamente de Gaza. Por eso ellos quieren echar a los palestinos de Gaza. Pero ahí está el tema también de esta empresa, Mecorot, que está en un montón de lugares diferentes. Donde están los sionistas, y enseguida aparece Macrote. No es casualidad que hayan entrado en Paraguay, porque con Horacio Cartes entraron los sionistas, a todo el trapo, si antes estaban, posiblemente, pero la Mossad se hizo cargo de la guardia personal de Horacio Cartes, presidente. Bien, y entonces, ¿qué dice Mecorot en cuanto a la cultura de los argentinos y la defensa del agua como derecho humano? Dice Mecorot que los argentinos deben acostumbrarse a la cultura de la escasez. Eso dice el director general de Mekorot. Entonces, una cosa es que ellos tengan escasez porque es zona desértica y semidesértica, con pequeños este lugares tipo oasis, Pero nosotros, con todo lo que tienen Paraguay, Brasil y Uruguay, es impresionante. Y lo que tiene Venezuela, y por eso también Venezuela y Brasil, pero más Venezuela, lo que tiene Venezuela es impresionante de agua, además de todo lo demás. Entonces, que plantea Mecorot? Que nosotros no tengamos agua y el que tiene agua la tiene que pagar. Como decía el, el CEO mundial, el director general mundial de Nestlé, que decía el que tiene plata paga y el que no toma del charco. Entonces, este eso es lo que tiene este este tema del de por eso todo el mundo y los eh, los ambientalistas unido, argentinos unidos eh, alertan sobre la modificación de la ley de glaciares claro por eso no a las minerías ¿Mm? basta de que nos pisen basta basta ahora qué dice la las Naciones Unidas, que últimamente se le están poniendo de frente a los Estados Unidos y a Israel, que en la última votación fueron los dos únicos países en el mundo que no aceptaron que el alimento es un derecho humano. Miren a qué nivel de derecho generación mental que está llegando esta gente. Y la Organización de Naciones Unidas, a través del Instituto para el Agua y el Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de las Naciones Unidas, publicó el 20 de enero del 2026 un informe histórico titulado Bancarrota Hídrica Global vivir por encima de nuestros medios hidrológicos en la era, era post-crisis, donde declara formalmente que el mundo ha entrado en una fase de insolvencia de sus recursos de agua dulce. Esta declaratoria técnica indica que la humanidad ha agotado no sólo el flujo renovable anual de los ríos y la lluvia, sino también sus ahorros estratégicos representados por los acuíferos subterráneos y los glaciares, provocando daños que en muchos casos se consideran ya irreversibles a escala humana. Según el, el documento este, liderado por el científico Kabe Madani, el 75% de la población mundial vive hoy en países con inseguridad hídrica y el término bancarrota se utiliza para diferenciar la situación actual de una crisis temporal sugiriendo que el sistema ya no tiene capacidad de recuperación natural y requiere un cambio profundo en la gestión económica y agrícola global. Los invest las investigaciones científicas y los datos institucionales respaldan plenamente esta información. Bien, ahora, también este, hay otra situación en la cual también ahí fueron unos poquitos países más que apoyaron la, la demencia de Estados Unidos, Ahí los cipayos se tuvieron este, más unidos. La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas advirtió que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba van contra la en contra de la Carta de las Naciones Unidas, los principios de derechos humanos y el derecho internacional. El organismo señaló que estas medidas son han provocado el desmantelamiento de sistemas de alimentación, salud y suministro de agua en la isla. Las Naciones Unidas indicó que las sanciones afectan de forma desproporcionada a la población más vulnerable y no son efectivas, ya que las medidas restrictivas deben ser aprobadas por el Consejo de Seguridad de acuerdo a las normas internacionales. Y es por eso, es por eso, que los yanquis están enfurecidos, los sionistas en general están enfurecidos con las Naciones Unidas, con no la pueden gobernar. Ahora, empezó la Asamblea General a definir situaciones. Y esto hace que se enfurezcan cada vez más, pero ahí está el otro tema. Ahora está este, yendo hacia Cuba, o está por salir, una caravana de barcos con destino a Cuba, donde eran 83 la semana pasada, pero se van juntando los países, bueno, pongámosle 83, pero creo que son más en este momento, que aportan e invitan a que se aporte para que cada vez sean más los barcos que van con destino a Cuba con ayuda internacional. Y esto los enfurece porque les rompe las posibilidades que ellos dicen que ahora sí pueden después de 60 y pico de años pueden quebrar el espinazo de Cuba le va a costar porque los cubanos no le van a dar el gusto pero hay este innumerable cantidad de dolencias que no se pueden tratar porque no llegan los suministros. Por supuesto, así como llegan a, a Irán los los grandes, este, y Lushin 76, a Cuba también. Por lo tanto, los norteamericanos se la ven pesada para mantener el bloqueo y esta enorme cantidad de barcos que van con, con destino a Cuba, también les rompe todo lo que ellos pensaban que ya lo tenían en el bolsillo. Y esto también nos lleva a que no solo están perdiendo en Cuba y, y van a tener que devolverlo a Maduro y su esposa a Venezuela, porque no ha quedado una sola eh, imputación válida y que fue la que este, con la que intervinieron no tienen ya argumentación válida para retener a Maduro que sigue siendo el presidente la otra es encargada nada más así que Por un lado es eso, y por el otro lado sigue caminando para adelante todo el sistema de desdolarización. Y aquellos que tengan dólares vayan preg preguntándose por qué otra moneda lo van a cambiar, in incluido el peso argentino, porque el dólar no tiene respaldo y cada vez su respaldo militar es más acotado. Hay un piso que del cual no van a bajar. Pero también en su país Trump tiene gravísimos problemas y hay ya manifestaciones armadas dentro de Estados Unidos. Entonces, Ellos están, por un lado, queriendo imponerse en el mundo y, por el otro lado, tratando de evitar una guerra civil en todo su continente. Y también el hecho de que cada vez están más aislados, porque Canadá arregló con Rusia, con China, al igual que México. Rusia le advirtió a Estados Unidos, a Trump, que si tocaba México se metía con ellos directamente. Era como tocar a Rusia. Así que todas estas cosas impulsan a que podamos salir a la calle y terminar con el cipallo de Trump en la Argentina y terminar con el sionismo y echarlos a patadas del sur porque vienen por nosotros. Nosotros vamos a ser los palestinos, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, que ya ellos dijeron que Bolivia no tiene por qué existir, así que fíjense. Ellos quieren Sudamérica para ellos y por supuesto después irán para arriba. Muy bien, no estamos yendo. Les agradecemos mucho si han estado ahí escuchando y mañana a la marcha. Hoy hizo mucho calor, espero que mañana afloje un poco. Pero mañana nos encontramos en la plaza. Un abrazo grande y hasta el miércoles. Veig que un nom negre ca, has sent el cor enò, ha li veig com veig, tornen aquella